que volviera a escribir mis canciones para que volviera lloré junto a ti y para que vuelva a darme tu calor seguiré llorando nada más soñando solo con tu amor seguiré llorando nada más soñando solo con tu amor para que volvieras a escribir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 si tú comprendieras cuán grande es mi dolor Si tú comprendieras lo triste y solo que estoy Hacia mí volvieras y feliz me hicieras dándome tu amor Hacia mí volvieras y feliz me hicieras dándome tu amor